Vamos a hablar unos minutos con la diputada provincial Patricia George, que está en línea. Patricia, buen día. Mauro de Radio k e r m é s te saluda. ¿Cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo estás? Escuchando tu introducción al tema y si es un tema muy sensible que pues, hay que hablarlo, discutirlo, eso, ponerlo en consideración. Por eso planteé que hay varios pedidos, desde la renuncia, pero también pedidos de emergencia y desde el oficialismo. También han, están, le están poniendo el ojo a este tema. A ver, contanos o contale un poco a la audiencia qué están impulsando.、Eh, mira, nosotros,、eh, en mi caso, y, y quienes me acompañan, mis compañeros de bloque, también estamos muy preocupados por el tema de salud mental, que no escapa a ninguno de nosotros el conocimiento de, de lo que está sucediendo a nivel mundial.、Eh, esto no está sucediendo solamente en Santa Rosa ni en La Pampa,、eh, a nivel mundial. La problemática en salud mental, mucho más después de la pandemia, que, que se visibilizó más la problemática. Entonces,、eh, nosotros presentamos, venimos trabajando desde el año pasado con salud mental, fueron a la legislatura a exponer、eh, qué se estaba haciendo desde salud mental.、Eh, este año hubo. Algunos proyectos、eh, de ley de la oposición de declarar la emergencia, porque a nivel nacional sabrás que también、eh, hay proyectos de ley para declarar la emergencia, donde claramente el gobierno nacional no solo、eh, no, no hizo caso a eso, sino que ayer nos acabamos de enterar que alineado con Estados Unidos,、eh, la Argentina votó en la ONU en contra de, de la salud mental.、Claro. Entonces,、eh, hay que hacerse cargo de todo. Nosotros lo que decimos es: por supuesto que la salud mental está en emergencia y presentamos una ley acorde a esto, que tiene que ver con,、eh, como decía la semana pasada, una ley que sirva,、eh, no que, que salgamos a decir que、eh, necesitamos una emergencia y ponemos. Eh, unas cifras desorbitantes para la salud mental, que sería lo ideal, por supuesto, pero todos sabemos que en el momento que estamos viviendo y la crisis nacional por la que estamos pasando, no hay dinero para muchas cosas y salud mental está dentro de esas cosas que el gobierno nacional no está contemplando. Bueno, en la provincia de La p a m p a s í entonces trabajé un proyecto de ley con la misma Salud Mental, con la dirección de Salud Mental, m a l g a l y todo su equipo,、eh, donde presentamos. Una ley que tenga que ver con reforzar las guardias de salud mental con personal jerarquizado. Y esto tiene que ver también con, por supuesto, nombrar、eh, psicólogos y psiquiatras dentro de, del mismo sistema, que ya hay muchos. Hoy tenemos una planta de 130, 135 profesionales.、Eh, pero bueno, claramente no alcanza y no da abasto. Eh, después, hay, en el proyecto de ley tiene que ver también con fortalecer la línea 132 y 136, eh, donde eh, la prioridad es que esté atendida las 24 horas para las llamadas de, de urgencia, de contención y, y de prevención.、Eh, después, la creación de, de una rama de operarios de atención telefónicos. Que eso va dentro de la ley de, de la 1279 de salud, y obras prioritarias en los hospitales de、eh, Molas y f a v a l o r o donde actualmente está salud mental, en el hospital de General Hacha, en General Pico,、eh, construcción o、eh, refacción en los centros de día que tenemos en 25 de mayo: Huatrache, Victorica, Hacha, bueno, Una serie de cosas que hacen al mejor funcionamiento de, de la salud mental. Claramente que este proyecto de ley de emergencia, Mauro, no va a solucionar lo que está sucediendo hoy.、Uh -huh. Lo que tiene que ver con otra cosa, lo que está sucediendo hoy.、Eh, no estamos llegando a algo, no estamos viendo algo que está pasando en la sociedad, y la verdad que、eh, en mi caso, por lo menos, y sé que en, en muchos de los profesionales con los que he hablado, Eh, desespera el, el tema de, de encontrar una solución, prontamente. Claro, por supuesto. No sé si está previsto en esta, en esta idea que tienen, para, que tienen desde, el, desde tu bloque o con, con algunos este, legisladores del oficialismo hablar un poco respecto a este, los psicólogos o las psicólogas o a través del、sí. colegio de psicólogos y psicólogas. ¿Y por qué pregunto esto puntualmente, Patricia? Porque este, nos parece a nosotros que. En un contexto en el que se está hablando de emergencia en salud mental,、eh, que sea imposible que un tratamiento no sea cubierto por las obras sociales、sí. y que los psicólogos a todo el mundo les cobren y no puedan pasar por una obra social. ¿Eso también es un tema que les preocupa o que los ocupa como para que entre también dentro de esta emergencia en salud mental? Lo que pasa es que, ¿cómo haces, Mauro, para exigirle a un psicólogo,、eh, cómo haces para exigirle a una obra social que, es, que la definanció el gobierno nacional,、eh, que cubra determinadas prácticas que antes cubría? Bastante poco, porque p s i c ó las o o g n n u c l a obras sociales nunca fueron d e f i n a n i a d a Fue difícil siempre.、Sí. siempre. En algún、difícil. momento hasta se pagaba este, un bono, un pequeño bono, donde cubría una parte. Eh, fue, fue difícil. Hoy tenemos siempre que te cubre algunos psicólogos que te da una grilla de profesionales, y que yo sepa, muchas obras, muchas obras sociales más no cubren, exceptuando por supuesto las prepagas que son, que son carísimas y, y creo que las están cubriendo, ¿no? Pero bueno, no es a lo que accede la mayoría de la población. Eh, entonces, eh, ¿cómo obligas hoy a un psicólogo a que cobre menos que también tiene que、eh, vivir? Vive de eso, es su profesión. Las obras sociales no lo pueden cubrir porque están desfinanciadas. Te imaginas que están, no te están cubriendo algunas prácticas diarias、eh, normales porque no les das.、Eh, con lo cual, todo esto tiene que ver con que el sistema de salud pública también está desbordado de, de, de solicitud de atención,、claro. que es lo que nosotros hablábamos con la gente de salud mental. Nosotros tenemos muchos profesionales, porque la verdad que cuando me dijeron 135 profesionales, a mí me llamó la atención. Pensé que había mucho menos. Pero un psicólogo te tiene que atender una vez por semana. No es como un médico, c o m ú n cualquiera que vos vas y vuelve dentro de,、claro. de un mes. Claro.、Eh, como, como mucho. El psicólogo tiene que tener、eh, con la persona que va, y más hablando de salud mental, un seguimiento por lo menos semanal. Bueno, entonces ahí es donde también colapsa. El sistema de salud pública.、Uh -huh. También tengo que decirte: con todo esto que ha sucedido en las últimas semanas, estoy en permanentemente contacto con Salud Mental y lo que nos dicen es: de los casos de l a últimas e m a n a el 80% no estaba en tratamiento de salud mental, ni en la salud pública ni en la salud privada. De, lo, de、eh, los casos que sucedieron en los últimos días, En los casos que sucedieron los últimos días, no、uh -huh. estaban en tratamiento、eh, en salud mental. Entonces,、eh, ahí es donde a uno le desespera, por decir, e en qué estamos fallando, de qué, qué no estamos viendo,、eh, qué, qué, qué prevención está faltando, qué contención、uh -huh. está faltando,、uh -huh. que de repente suceden estas cuestiones.、Claro. Eh, es un tema, por eso decíamos, muy sensible,、eh, donde. Cuando tocas este tema, a, algunos están a favor y otros están en contra. Algunos te dicen no culpes al gobierno nacional, eh, otros eh, te dicen es culpa del gobierno nacional. Bueno, acá no hay que buscar culpables,、uh, hay que buscar cómo solucionamos el tema de la prevención, de contener, de darle herramientas a aquella persona que está pasando por un tema de salud mental. Que ninguno de los ciudadanos hoy somos ajenos a esto, mucho más después de la pandemia, porque todos cerca hemos tenido algún caso de salud mental. Claro. Algunos la... hemos podido correr rápido y otros no han llegado. Claro, la oposición está pidiendo la renuncia de Martín Malga. Y te traslado、sí. la pregunta:、eh, ¿cómo consideras la política de salud mental、eh, llevada adelante por el Ministerio de Salud de, de La Pampa? ¿La consideras、cuando、buena? Se... ¿La consideras regular? ¿Mala? Yo, yo la considero、eh, buena con, con, con muchos、eh, altibajos como, como está el país,、eh, Mauro.、Uh -huh. eh, cuando vos no tenés todos los recursos económicos, porque con recursos económicos cualquiera hace una brillante gestión. El tema es cuando vos no tenés todos los recursos económicos, ¿cómo haces para、eh, salir corriendo a contratar más profesionales? ¿O a poner centros de día? ¿O a poner contención? Eh, yo la considero buena y también considero, tengo que decirle, una falta de respeto que pidan la renuncia del de e director y toda su gente por lo sucedido, que es grave y que no queremos ningún caso de eso, pero donde hay una, una causa de investigación iniciada. Entonces, hay que ver quiénes son los responsables. Ahora, después que vemos que, quiénes son los responsables, ¿qué hacemos con eso? ¿Con la renuncia lo solucionamos? ¿Quién viene después de esa renuncia? ¿Lo solucionamos el tema? Entonces, también digo que los diputados de la oposición ...que se hagan cargo de las políticas nacionales de ajuste、eh, y que le, le transmitan a sus diputados、eh, y a sus senadores que le digan al gobierno de Miley que está votando en la ONU en contra de la salud mental o que están a punto de otra vez votar una ley en la Cámara de Diputados como salió、eh, en el día de ayer. En contra de la discapacidad, del financiamiento de la universidad. De eso también hay que hacerse cargo. Entonces, no, te, no, no quiero、eh, irme de tu pregunta. No estoy de acuerdo con pedirle la renuncia al director de Salud Mental. En todo caso, entre todos, aportemos a ver en qué podemos mejorar el sistema de Salud Mental de la provincia. Y vayamos a Salud Mental y hagamos preguntas porque nos reciben siempre, veamos cómo están trabajando. Porque tampoco es verdad que no contestan los informes, como dijo la diputada Fonseca la semana pasada. Los informes fueron contestados por escrito, no fueron ingresados porque terminó la, la, el año legislativo el 27、eh, de noviembre. Claro, las, y, la, las sesiones pero, ordinarias. Bueno, pero había entrado el informe y si bien no fue tratado en comisión, está en el sistema. De la legislatura y se pueden leer los informes.、Uh -huh. Entonces, no salgamos a decir barbaridades porque estamos hablando casualmente de salud mental y tenemos que ser muy responsables sobre el tema.、Uh -huh. Entonces, me preguntas, ¿cómo lo considero? Bueno, con muchas fallas debido a, como todo lo, lo que es política pública, no es el 100%、eh, grato para, para la mayoría.、A、algunos le ha dado resultado, a otros le ha dado menos resultado. Lo que sí digo es que hoy es uno de los únicos mecanismos que tenemos para poder abordar el sistema de salud mental en la provincia de La Pampa.、Bien. Que requiere mejor、eh, intervención, mayor eh, dinero, eh, mayor profesionales, a lo mejor estar más、eh, en el tema de la prevención, seguramente. Lo que yo digo es trabajémoslo entre todos、eh, en la sociedad, porque es un tema que hoy complica a toda la sociedad,、uh -huh. no es de algunos pocos. Y tampoco hace distinción de clases sociales. Es de、eh, ¿Esto que estás impulsando, cuándo se podría tratar? Esto se va a tratar、eh, en el inicio de la, de la sesión legislativa del 26. Más para marzo. De, sí, pero de todas formas yo creo que va a ir avanzando dentro del Ejecutivo, porque esto está hablado con el Ejecutivo, como ya te lo dije, y, va, y pues, se va a ir avanzando. Bien. Mi compromiso es、eh, seguir trabajando en este periodo con Salud Mental, con el Gobierno Provincial, a ver qué podemos ir haciendo hasta que esta ley salga. No necesitamos que salga una ley para declarar la emergencia en la Pampa, Mauro.、Uh -huh. eh, esto es presentar un proyecto de ley como para mejorar lo que presentó la oposición, porque ellos presentan un proyecto de ley donde dice que la salud mental eh, está eh, en emergencia. Sí, claro. Mirá qué sorpresa. Está la emergencia a nivel nacional y está la emergencia a nivel mundial. Pero, ¿y qué hacemos? Con... Es muy fácil para la oposición salir a decir, ¿de dónde sacamos el dinero?、Uh -huh. Y está el dinero. ¿Y de dónde se saca? Recién ayer pudo nuestro gobernador, después de dos años,、eh, renegociar una deuda de 62 mil millones que, que a lo que nos deben. Es nada. Que además es i n c u o t a 400 mil. 460 mil millones. Claro. De los cuales 62 mil millones、eh, logró que nos devolvieran, de los cuales entregan solamente 2.500 millones de inicio y después en y, cuotas. Y en 12 cuotas, claro. Y en cuotas. ¿Dónde se vio? ¿Viste? Entonces, yo creo que como oposición tienen que ser responsables de lo que plantean al gobierno provincial y de lo que le piden. Y con la misma vara medir al gobierno nacional y al gobierno provincial. Porque después la oposición te dice, nosotros no somos de mi ley. No, bueno, pero le votan todas las leyes. Y en las elecciones fueron juntos en la boleta. Entonces, sí son de mi ley. Son de mi ley un presidente que, vuelvo a repetir, en la ONU, junto con Estados Unidos, votó en contra de la salud mental. ¿Qué estamos pidiendo? Entonces, me parece mínimo irresponsable pedir la renuncia de, eh, eh, vamos a ponerle nombre propio, Martín m a i g a No importa si es Martín m a i g a o quién. Digo, ¿por qué no Hacemos proposiciones positivas para ver cómo entre todos mejoramos, porque te vuelvo a repetir, es un tema en el que todos estamos de una u otra forma inmersos después de la pandemia. Todos tenemos un caso de salud mental al lado, todos estamos preocupados en el tema. Yo no digo que la oposición no esté preocupada, pero hay que ser responsables. Tenemos otras、eh, herramientas para salir a decir no estamos tan conformes con esto sin pedir la renuncia de nadie. Porque te vuelvo a repetir, decime qué. Que se soluciona con la renuncia de un director. No, no, no veo la solución. La verdad, que para la sociedad, bastante poco. Pero,、claro. bueno, siempre hay alguien responsable este, donde saltan los fusibles. El tema es que vuelvo, la sociedad, esto, claro, la sociedad ahí, necesita ahí. acciones y no renuncias. Claro, claro, porque si vos me decís que con la renuncia se soluciona algo, bueno, pero acá hay una investigación iniciada. No se sabe qué fue lo que pasó. Entonces, vamos a ser cautos en esto, esperemos a ver qué、eh, dice la investigación que está iniciada y después, si hubo culpabilidad y hubo irresponsabilidad del sector, por supuesto que sí, pero pidamos primero、eh, la investigación de la causa, qué fue lo que pasó y por qué, que creo que es lo que más quiere la sociedad, más que la, la cabeza de alguien en renuncia. ¿Qué estamos solucionando hoy pidiendo la renuncia de la gente o de los funcionarios? ¿Qué solucionamos? La gente hoy necesita soluciones para que le solucionen con esto la vida. Y la renuncia de un funcionario, la verdad, hoy por hoy, en el caso que estamos, que nadie sabe lo que pasó, no soluciona la vida a nadie, y menos a la familia de esa, de esa niña. Entonces, me parece que hay que ser un poquito más responsable. Y en todo caso, si tanto te preocupa la salud mental, ir a salud mental, hablar con los funcionarios que nos atienden siempre, preguntar qué está pasando, vamos, recorremos el mola, cómo está salud mental, qué está pasando ahí adentro. A mí me han recibido y no porque sea oficialista. Creo que a las otras diputadas también la han recibido. Entonces, es hablar menos para la prensa y hacer más para la sociedad, me parece. Patricia George, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés y vamos a seguir el tema porque nos interesa. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias a ustedes. Patricia George es diputada del oficialismo en la provincia de La Pampa y está presentando un proyecto de ley para. Declarar que ya está declarada la emergencia en salud mental. Dijo acá en Radio Kermés que se necesita una ley que sirva y también consideró que la gestión en salud mental en la provincia es buena, con altibajos y algunas fallas. ¿Sabías que a